citarlo ¿no? a la asociación de carpinteros sabemos que son muchos ellos no son no es una empresa ni es una sola persona que va a elaborar sino son a través de la asociación muchos carpinteros que se van a beneficiar eso es importante porque esa es parte del desarrollo económico y productivo donde pueden generar empleo como decían Como, como también eh, consumen material del lugar todo lo que es clavos ese es, eh, los fierros angulares que nos estaba mostrando tornillos eh, colas, pernos lo, todo lo que utilizan la misma madera son de, de montero entonces yo creo que esto o de una u otra forma genera el movimiento económico lo que les pido es que ustedes hagan con, con cariño así como está la muestra nos lo muestran, debe ser de la misma calidad. Muchas veces se atrasan de puta, lo rápido lo hacen por entregar. Llega al colegio y ya se desarma. Entonces ahí ustedes queda mal, la alcaldía también queda mal porque dicen no no han hecho bien. Yo no soy carpintero ni la doctora, yo creo que sea carpintero, ¿no? Peor el director que no sabe lo que es carpintería. Entonces, bueno, que trabaje en nuestras instituciones del lugar, pero con el conocimiento y con la experiencia que tiene. Ser carpintero es un es una profesión muy noble. ¿No? Siempre yo recalgo nuestro Padre Creador, Jesús, su padre terrenal era carpintero. ¿No? En honor a eso ustedes llevan Día del Carpintero, 19 de marzo. Entonces es importante que ustedes pongan esa ese sello del carpintero, lo hagan con quedar bien a ese gremio, haciendo bien el trabajo. Eh, varios contratos ya hemos firmado, varios añitos ya han hecho pupitres. Entonces van a tener que entender de que eh, ya tienen experiencia.